and the show is true looks and with the cues at the pose of smiles at last in 1998 show The Todd's on, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Starring the screen <laughs> Buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que está sintiendo a esta hora eh, horario GMT más uno son las 21 y 19 de la noche según me parece que el meridiano de Greenwich En otros sitios y otra hora, ya sabéis, antes decía que esta ya era la hora a la que estaba sintiendo Antonia en Radio Cuca, Radio Cuca era la radio libre de UBIU, pero, pero ya no, ya sin, la, ya no puedo decir eso, porque desde que me siente siente que está en otros franches horarios, pues claro, ya no tiene ningún sentido decir eso de que es ella la hora, que son las 21 y 19 minutos de, de la noche. lo que lo que sí sigue teniendo su sentido aunque bueno pues depende ¿eh? depende de aquella manera y decirlo que seguimos saliendo en el 107.3 de la frecuencia modulada de verdad que el espacio geográfico que abarca bueno, pues la, ¿eh? la, la zona donde puede sentirse esta radio a través del 107.3 Pues ya, bueno, ya, ya, ya, ya pequeñina, ¿no? es limitada y discreta En antes decía eso de En algunos barrios subió Y en algunos alrededores de eh, Ahora la verdad que tanto tiempo Que no me pongo yo a mirar a ver En qué alrededores se siente Que tampoco tampoco me puedo ¿no? puedo afirmarlo Donde sí lleva bastante seguro que se siente, en antes no, pero de esta parte lleve bastante fiable para pa sentir Radio Cuca, eh, y a través de la nuestra página web, a través de la nuestra misión en, en digital, eh, en analógico. Ya os digo que, bueno, pues que seguimos ahí, y un poquillo más de más romanticismo que, eh, que otra cosa, porque, a ver, tampoco lleva que, que bueno, no saquemos nada de. Eh, de nada, nada, yo que sé, quiero decir, mantener la misión digital no, que no esté dando ningún tipo de beneficio. Eh, bueno, beneficio no tenemos ninguno por ninguna vía, bueno, beneficios intangibles, yo que sé, pues, ah, eh, Dios, espero que tenga llaves, tío, porque ya que va a venir un, un collacio, eh, pero por medida que no tiene llave, si, sí, si sí, tiene llave, si sí, tiene llave que está que abriendo, está abriendo. Eh. bien bien, eso está bien, entonces nada más voy a tener que abrir la, la puerta del estudio bueno, un segundo bueno, pongo me no se siente que que pongo a la puerta de estudio y, y va a mexer a, abro, la, abro la puerta está, eh, y tal y resulta que está está mexiendo, este este rapaz bueno no tampoco pasa nada Y una bueno pues no deja de ser una una función que no queda más remedio eh, más remedio que que respetar que cumplir una, la función escritora del del organismo humano ¿eh? El mechar no lleva no otro que, que, eh, que, que echar para afuera eh, los residuos eh, que provienen de la limpieza, de la, de la sangre. Bueno, en cualquier caso que estaba yo contando eso, de que si bien a través del 7.3 de la frecuencia modulada, eh, igual no... Entonces en no un que ganemos mucha audiencia ¿eh? suponiendo que haya quien quiera ganar audiencia eh, yo cuido que a través de 107.3 nunca muchas, no ganamos mucha no pero bueno oye pues donde sigue prestoso porque más o menos últimamente lleva bastante fiable y siéntese que siempre y pues sentirnos desde de medio mundo bueno no desde de medio no puedes sentirnos desde el de mundo entero ¿eh? si quieren Y a través de la nuestra emisión en, en el Lógico, a través del www.radioqk.org Radio Queso de un kilo punto los, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí al, al collazo, de morrallero mínimo. ¿Qué tal, Morrayero? ¿Cómo te va? A ver, vamos a ver, espera. Eh, eh, tienes un micro allí, que me parece que es el que tira. Espera un segundito Entonces, les tengo que... va a ser aquí, y a ver, esto pues voy a tener a bajar esto más todavía ya, yo creo que ya puedes hablar, a ver, ¿pasa? buenas si, sí, ya estoy ¿Ya se, te, ¿se te siente sí eso es se te siente, vale pues nada, que te voy contando eso de que, eh, no, que esto no que pues, y aquí estoy bajando la música de fondo, ahí, sí ¿Ah? Es que con el rollo ese de que salga el primer canal... ...la música de fondo y el... ...y el, y el otro sí, micro... No ...te causa el problema toda la semana... ...sí, dio un problema tremendo, eh, hay un problema tremendo... ...pero bueno... ...nada, que con tal vez, tal vez con conocer Zagato todos los años ahí... Sí, acabo de estar con ese hombre que hace un programa con una frecuencia también bastante frecuencia. habitual, como me pasa a mí. Sí. Solo que él por antes, está con menos excusas, pero bueno, pero bien, sí, sí él no un tiene excusas ninguna. Yo creo que, que ya lleves fechos que, que fechiste de, de mínimo morraya Llevo hechos tres que son la ley? Bueno, hombre, el día cuatro quizá. ¡Hostia! Pero son muchos más en todos los que de los que lleva él. Sí, sí. En, en no, muchos y, pues, años. están subidos a internet y uno de ellos y además Joder. vi que tenían doscientos y pico escuchas. ¡Hostia! joder pues como bueno, para pa que ¿viste? nada pues que te yo contando eso que pueden sentirnos a través de a través de, del 107.3 de la frecuencia modulada pero que bueno y que vamos que por decir algo porque no sé cuánta gente ahora que nos sienta a través del 107.3 de la frecuencia modulada Yo sé de uno, uno que vive ¿Sí? en el portal de lado que el otro día lo conocimos, el último... Ah, bueno, hombre, el, el analógico miserable, no, por supuesto. este, es este señor que... Claro, claro. ¿sí? Eh, sí, el analógico miserable, sí. y eh, sí, por supuesto que siente esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Eh, pero, claro, ¿y que es del barrio? Yo no sé si de fuera del barrio se nos podrá sentir... Se nos podrá sentir, eh, se nos podrá sentir o sea, a través A veces de recuerdo cuando... La época y quitando que eran esos días de niebla o de nueve bajas, y que yo la tenía solo esos días, cuando hacía buen tiempo era imposible, pero recuerdo cuando en la época se oía en este entorno, hay calles en, en Valle Ovin y demás, ¿eh? y que no se oían casi todo miedo y se escuchaba en Lugones ah, bueno, porque pero... en Lugones teníamos un oyente todas las semanas que nos escuchaba desde el taller que trabajaba sí sí sí, sí lo acuerdo sí, en sí, ¿no? el local encima del taller y encima de tal y ahí sí. siempre escuchaba Manolo, Manolo Heavy eh, lo que pasa que, a ver, también es verdad que por sentir se nos sentía hasta nada yo más o menos siempre cuento en mis magnéticos con un gulo cebolleta pero bueno, es verdad en la radio hasta nada yo no sé si ahora se sigue sintiendo y de hecho sentíase bastante mejor que que muchas muchas partes subió ...supongo que tenía que ver con el tema geográfico... ...uno que sepa más de cómo se esparcen las ondas oceanas y estos movidos... ...pues seguro que, que sabría que sabría decirnos más... ...de todas maneras lo que sí que ya seguro... ...y por donde podéis sentirnos sin problema ningún... ...cuando queráis... ...y a través del, de la nuestra emisión en analógico... ¿eh? ...que ya os digo, antes también... Oye, ...pues bueno, fallaba un poquillín... ...y unas veces salía, otras veces no... cortabase mucho y tal, pero bueno, ya lleva, lleva mucho tiempo ya forrando muy bien, ¿eh? muy, muy bien de maravilla. Entonces nada, no tenéis más que poner el, ¿eh? el ver, eh, que tengo aquí maceto, coño, sí, tengo que maceto. Escuchó, eh, metióse primero que yo y dice escucha bajísimo por no decir que no se escucha, eso decía eh, hay 23 y ya son y 27. y de fecho 26 y ¿eh? es que ahora bien. Bueno, anda, pues alegro mucho. No, igual no tú piensas que eso igual no era problema de la ¿eh? de la misión, era problema mío. Más, más posiblemente que, que en alguna otra cosa. Voy a identificarme yo también en el chat. A -ne -ni -a. Ah, no, no, Ah, estoy anedonia sí. Y yo que se voy a poner. Voy a poner, voy a poner un. Eh, cuidado, cuidado, Anedonia, aquí está. Voy a poner en el, en el chat una señal de. de, che, Cuidadín, con tus. ¿eh? Me parece que se dice así en. En. En Uskeri, con Vascuence. Que, que se dice así. Na. Y es raro que no se diga algo como. Peligroac. Pero bueno, Acuérdame cuando tuve. Ah, ahora volviste a bajar me cago en la ley. No, pues espera. vamos a vamos a ver y ahora más hace tú mira está guay porque tengo tengo así a... no se escucha no pues entonces ahora sí que ya no llevo. hago la no antes digo yo eso de que de que ahora en la emisión digital y es fiable cajo la leche pues hoy hoy está hoy está fallando bueno pues siéntalo mucho vaya faena ¿no? no no se escucha no no pues yo ahora sí que no no fice nada para que para que no se para que no se sienta No, ahora, ahora está todo bien. Bueno, nada, pues nada, pues que estaba yo diciendo que la misión en, en digital, que es fiable, vamos a decir que, bueno, que es relativamente fiable, que de ese mes en cuando es fiable, de ese mes en cuando, pues pues no es. Oye, que, que vamos a, que vamos a hacer. Donde, donde sigue muy muy fiable, eh, donde sigue muy muy fiable, y así descargar los podcasts pierdes eso de la magia del directo, que el directo, pues bueno, yo no sé qué magia puede tener el directo, pero bueno, pues, pues yo qué sé, pues, pues, pues, pues tendrá, ¿viste? Y no sé, dicen siempre los que se dedican a esto, que la magia del directo, de tal, ¿no? no sé, dicen lo... Hasta, bueno, los, los profesionales, entre comillas, de esto de, de la comunicación, de la tele, de la radio, de la y del directo, y después eh, también los actores siempre están diciéndose, ah, pues, actuar en películas y tal, está muy bien, pero ah, el, el teatro, el... el directo, el, el contacto con el público para mi idea que son sencillamente chorraes porque bueno, <risa> tampoco ¿eh? son tan chorraes como, como yo no sé como como escritores cuando dicen eso de ah, oh, yo, yo no creo personajes yo yo derivo, soy yo el instrumento de ellos y no ellos el mío Entonces, bueno, estas es pamplines que, que ellos da por, por soltar de ese mes en cuando no a ver pues, queda muy guapo, muy poético y a lo mejor incluso ya lo que presta a la audiencia ¿eh? o, o la gente o los lectores de, de esas cosas presten ellos que ¿eh? que, que ellos suelten esos esos bueno, pues yo diría que esos papayas pero bueno ya, en fin que, que ellos presten ellos y un poqueñín como eso que ya que ya conté bien de veces ¿eh? de de bueno de cuando al encontré aquel aquel psicólogo eh, que en nuestros tiempos de estudiante es baballaba contra contra todo lo de poner florituras a a lo que era la, la psicología clínica no que la psicología clínica no llega más que bueno pues el, el tratamiento de una serie de, de funciones que no son, ya sabes, que yo no pienso que sean esencialmente diferentes de, de otras funciones de las que tradicionalmente eh, llamen físicas ¿no? pues pienso que no dejen de ser todas funciones del organismo y bueno, pues él precisamente lleno de los que pues, los quería igualarlo, eh, pensaba que lo, lo realmente falla eso y era igualar, o sea, convertirse, bueno, pues ...pues un, una especie de médico de, de, la, de la conducta... ¿eh? ...si había una conducta alterada o que furlaba mal... ...bueno pues entonces eh, él consideraba que el, el deber que ya era... que llegara tratarla de esa manera y no poner florectores, no empezar a hablar de Ay, esto, oye, que la esfera social, no sé qué, y las influencias familiares y los círculos y las emociones. Y bueno, babayaes ¿no? Bueno, porque, en fin, yo pienso también que, que no dejen de ser babayáis. Bueno, pues babayáis o, o sencillamente poner, poner palabras guapas, adornar con palabras guapas, oye, no dejen de existir, qué sé yo, la poesía. la literatura de, de ficción, ¿eh? la, la pintura, pues, una serie, la pintura no figurativa, bueno pues toda una serie de. ¿eh? de todos sabemos que, que hay manifestaciones eh, en las que buscamos ¿eh? o busquen los, los autores, eh, busquen voluntariamente e intencionadamente eh, bueno pues eh, digamos que como si deseáramos, barnizar a lo mejor la, la realidad Yo pienso que, por ejemplo, la, la mayoría de los escritores de ficción, incluso los más fantasiosos, ¿eh? yo qué sé, la ciencia ficción, la, la fantasía por edu y tal, no dejen de estar contando cosas que, bueno, pues que son verdad, que son la día, lo que pasa es que maquillenlas, los guapes y bueno, resulta mucho más interesante, ¿no? De la misma manera, yo supongo que bueno, pues todos estos que falen de que si la psicodinámica, que si el no sé qué, que si, ¿eh? que si la sistémica, que si todas estas historias es, pues no busquen otra cosa que, que ponen lo guapo, ¿eh? que adornar. Otra yo, cosa yo que eso lo crea. En este sentido, ahora de que estás hablando de eso, sí. me gustaría hacer una apreciación, si no te importa. Sí, yo, que yo, es que, yo, okay. eh, precisamente, yo creo que con el tema de escribir es mucho más complicado, eh, precisamente, todo eso, porque, al final, el problema es que eh, el resto, por ejemplo, de artes, como la música, la pintura, lo que sea, pues te guías, realmente, es lo que, sobre todo, fundamentalmente, es un sentido concreto, ¿no? Pero para la escritura, es que no. Aparte de lo que pueda pueda participar, llamémosle de de la sensibilidad que además no es un sentido, sino que es algo ya más interno. Pero también luego se llega se adapta a unos códigos existentes, incluso aunque lo, luego quieras anular ese código, tienes que crear tú unos códigos diferentes. Es decir, el otro es una expresión, por ejemplo, en la pintura, en, en la música es algo que que realmente es una plasmación, a lo mejor o visual o solo auditiva, pero no en base No tiene por qué ser en base a códigos a códigos que habíamos creado En cambio lo otro sí, lo otro al ser un lenguaje yo creo que es complicado pues no, pues yo... si... no, no, no? Va, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo bueno, eh, Lo suponía <risa> Naturalmente, yo que sé, pues por ejemplo Hombre, la música no desea de ser un lenguaje también la música sí, pero, también en un Sí, pero, pero realmente todos esos sonidos luego después existen. Una cosa es que después si tiras sobre todo por el lado llámale musical en ese sentido, sí, pero si a lo mejor es algo más identificativo con a lo mejor sonidos de la naturaleza pues bueno, ahí ya podría ser más, más discutible, una cosa es que lo hagas de manera consciente pero bueno, pero sí que hay interesante porque hay una o algo que sí que no es tanto propio del lenguaje musical que se ha inventado sino como de algo que ya existe ahí Vamos ¿no? a meternos en un debate interesante que ya la... Le esconde, lo, lo que llegue la existencia, en qué consiste la existencia, porque te hiciste una cosa muy muy interesante que, que los sonidos, al fin y al cabo existen y que, que les las palabras, ¿no? Sí, sí que existen, pero pero yo creo que eh, los sonidos estos de la naturaleza, va, eh, porque, por lo que la naturaleza, no es algo que haya construido el hombre, son sonidos ya existentes. En cambio el lenguaje ya hemos le hablado escrito, al final es un lenguaje que el hombre ha creado, es decir, no es algo Eh, o, por lo menos, si hay alguna especie de de códigos escritos que pudiera interpretar, no por escritura, a lo mejor por mm -hmm. tema espacial o lo que sea, algún animal que pueda, por lo que sea, por instinto, reaccionar ante ello, a lo mejor ahí sí, pero que son lenguajes ya, no sé, eh, al que al final se adapta el humano, aunque sea un dadaísta, al final se está adaptando luego a un código existente, aunque luego aparentemente ronca los códigos del. llámale de la idiosincrasia que se crea alrededor de esa lengua, ¿no? De ese lenguaje. Pero es decir, rompe los códigos, pero pero no de, se deja, no acaba saliendo tampoco de, de lo el, que es algo creado por el ser humano. ¿no? El sí. lenguaje, sin duda, y, y es simbólico, son símbolos creados por el ser humano. Pero en el punto del momento que tienen un, un referente real, yo qué sé. Pues cuando decimos micrófono. Eh, vale, sí, la palabra y absolutamente, bueno, pues, como, como ye esa de esa diferenciación entre significante y significado, que ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, que, que digamos que, que en realidad hay un sonido que no significa absolutamente nada, que no tiene ninguna relación real con, con el objeto a, a nomar. No, no, eso está claro, y por demás si la tuviera, eh, el... la persona que en teoría no sé de aquí y habla otra lengua te lo entendería ya directamente sí. siempre nada ¿no? más siempre identificaría mentalmente lo que estás diciendo aunque nunca haya escuchado la palabra porque si tuviera correspondencia pues pasaría eso no, no, tenía, eh, eh, espera, ¿no? Espera, espera. ¿No teníamos por ejemplo ah, teníamos por ejemplo la o posibilidad ver, de esto yo por esto por no apagar el dades no, apagarlo no no hacer el lado madre el, el Zara eh, normalmente pago lo hoy sea, normalmente perdón cierro hoy lo y ya me pasan más veces que lo apago y a las las nueve y media pues empieza a sonar una cosa que debe es estar programado pero bueno Eh, pero que dice yo, vale, sí, el, el es ya absolutamente simbólico y no tiene relación con el, con, con los objetos a los que es que por con la significancia. Pero por ahí vive yo en ese sentido que te decía que si no, todos pero, los seres humanos al escuchar la misma palabra pensarían lo mismo, es sí, decir, como no, los, como no. los chinos que aunque no sepan, aunque no sepan el otro dial eh, ya el caso, el caso es un caso diferente, porque lo que sucede con el lenguaje chino, y que un chino puede leer otro dialecto chino aunque no lo entienda, aunque no lo entienda eh, sí pero la posibilidad de que luego existan otros es decir ya eh, el hecho que hay otros es que no pueda reconocer las palabras solo por es decir, no las identifica con algo concreto porque realmente pues luego es algo que nosotros somos los que nombramos a cada cosa o sea, creamos una palabra o una manera de denominar las cosas porque a lo mejor no sabemos transmitirlos por telepatía o de, de, de, de, de, de, de, de. <risa> claro, a lo mejor si nos comunicamos de una manera similar el lenguaje no es necesario eh, no obstante yo sigo que quería notar lo mismo ¿Eh? sí por supuesto que te la yo. No, no, no no te lo contaré porque bueno sí el tema del lenguaje del, del simbolismo en general falé muchas veces eh, yo soy un obseso del tema del simbolismo y el lenguaje y el símbolo por excelencia el el, el símbolo y no el sismo precisamente en esa diferencia de que no tiene ningún tipo de referencia mmm, no sé real, directa indirecta ni de ninguna manera no tiene ninguna referencia con el por cierto esto hablaba mucho Marx No, no, si lo llevas o a sea, pues ya digo que habla mucho de ello ya pues se lo lleva a saber no fue lo yo. <risa> <risa> yo, yo, lo que me faltaba tener cosas en, en común con, con Marx Madre de dios bueno pero por qué a lo que debemos eh? eso está claro y por qué el yingua, eh? por qué la música no es un símbolo ¿Por qué la música no es simbólica? ¿Cuál es la, la manera de, ¿eh? de, de, de.? ¿De qué postura puede defenderse? Que la música tiene más más referente real que lo que pueda tener un, un lenguaje cualquiera. A ver, a ver, cuéntame. cuéntame. No, no le llamo referente real, pero yo creo que la música en general te genera siempre sensaciones, aunque sí, te guste ¿eh? o no, y con el lenguaje, pues no, pues simplemente, pues no. Pues invento no comprender, o no, porque además tú puedes estar en otro lenguaje. Es decir, si la música, tú, aunque no estás habituado en la música, tú eh, de repente, aunque sea una persona que esté habituada a escuchar lo que suena habitualmente a radio o sea, de repente le a lo mejor le llevas a un sitio, al Tíbet, a una especie de monjes que toque hay algo, y le, le puede sonar pero va, va a generar unas sensaciones que no es solo el decir no entiendo nada. Eh, podrá desagradar, le podrá agradar, es decir, bueno, tiene un componente, por lo menos llamarle al sentido de. ...emocionales... Eh, ...para tema a lo mejor llámale de... ...pues yo que sé, de gustos, de lo que sea... ...que sí que tiene un componente por ahí... ...que a lo mejor igual es más primitivo... ...que mueve más tema... Lo, ...lo que sería más probablemente más parecido a instinto... Que, ...que el otro, no lo sé... podría ser, podría ser... ...aunque bueno, yo también pongo en duda que... ...si estás sintiendo el lenguaje aunque no lo conoces... Que, ...que no te genere de algún tipo de... de algún tipo de sensación... Eh, ...sí, pero no es que por el lenguaje... ...yo creo a lo mejor por la actitud que ves a las personas hablando... Eh, yo a lo mejor la tienes en la radio una radio puesta por ahí en armenio Y la tienes ahí de fondo Y a lo mejor te dices, esto no entiendo nada Y no, no te genera tampoco Pero claro, no es como si ves a las personas Que a lo mejor les ves hasta gesticular La manera que en unos lugares hablan mucho más alto que en otros Esas cosas uh -huh. Yo creo que si es una cosa más formal llamémosle, Es complicado, igual No lo sé <risa> yo, yo venía a hablar de mi libro <risa> ya lo pasamos, no lo sé bueno, de todas maneras se voy a acabar con el discurso de antes pues voy a decirlo, a decirlo cortado que decía yo que el, que el rapaz este que en sus tiempos de estudiante defendía pues oye, la, la, la equidad entre lo que ya era la, la psicología clínica con el resto de, eh, de dimensiones de, de la, la medicina, digamos la medicina La medicina clínica, pues años después, enteréme de que estaba en un sitio que, que, que, que se bueno, montara un gabinete ¿eh? Un gabinete de atención y en cuenta de decir, pues bueno, pues sinceramente, oye, pues psicología clínica Tratamos esto y lo otro y tal Y era que ponía que si psicología trascendental del espíritu del no sé qué, que Hostia, que ya que tratamos que si que si los desórdenes emocionales y las intolerancias de, de, de, no sé qué bueno pejáis todo, todo lleno pejáis y entonces yo acuerdo que dice yo dios pero cómo cómo acabaste así por dios por la por de dios pero si tú eres todo lo contrario y, y decíame mira yo lo otro y no tienes un puto paciente fais esto y la gente bien la gente quiere escuchar, desde ahí en el fondo fue exactamente lo mismo, claro normal, que llegue puse a hacer ¿Eh? te voy pues a contar ya. una muy buena respecto a, aunque sea un tema político ah, pero bueno, me aparece, me resulta apareció mira, en, los, en estos de los círculos famosos estos de Podemos, que bueno, ya cada vez hay menos cada vez menos y tal eh, ahora, perdón, la última época cuando se reunían todavía bastante, pero ya había caído muchísimo el boom es el principio, mm -hmm. según parece eh, el círculo que tenía un éxito aterrador Era un círculo que era eh, círculo Podemos de meditación, que iba a jugar los monedos siempre, es decir, eh, la gente no quería tampoco ni, ni a debatir de temas políticos, ni quería tratar de cambiar, no, es decir, el que más me interesaba era el, el círculo Podemos de meditación. Bueno, ahí... Es de otra es manera, pero para que veas sí que... que sí, le formes al fin y al se, cabo Se entiende a lo mejor por, hasta por lo exótico ¿no? Igual en la psicología a veces al Ver así títulos que suenan muy tal A lo mejor eso llama más la atención O porque parece como si fuera Que si tienes un problema pero la solución es de, una, de 40 palabras en vez de dos, parece que, parece eh, que, que aporta individualidad a tu propio problema, como que te, no sé, una cosa igual, a lo mejor de hasta reivindicar el individualismo, en el, pero en el sentido no positivo, sino en otro sentido, ¿no? Sí, eh. a ver, yo un poquitín lo que pasa también con... A ver, al fin y al cabo yo lo de forma y fondo. Eh, una de las cosas que, que pasa <risa> abundantemente en el ser humano y que bueno pues góstenos les, les formes, eh, gusten les formas de la misma manera que preferimos un yo que sé un pantalón negro a uno amarillo a lo mejor porque tiene algún sentido tiene algún tipo de significado eh, poder argumentarse de alguna manera que efectivamente un pantalón de un color, una chaqueta de una forma determinada, así puedes decirme, más. está viene muy bien porque es impermeable y aquí llueve mucho. O este otro bien bien porque llueve muy ligerín y suele hacer calor. Pero bueno, en general, ¿eh? en general podemos decir que efectivamente existe de algún argumento no, y si, si, si real no, si no no podrías tirar con las modas si no las modas no si hubiera algo ahí <risa> claro. que hubiera más biológico a lo que agarrarte que eso eso lo condicionara es decir lo de las modas no podrías no podrías eh, uh -huh. poder sacaros adelante en ningún momento podría pon que alguna persona por lo que sea tuviera esa Esa esa facultad de pues diferente más diferente un poco al resto, aunque quisiera marcar algo diferente no le seguirían, porque la biología en teoría importaría demasiado, ¿no? Sí, incluso a ver, eh, lo del espondo es más interesante porque ya es fácil seguir el, por ejemplo, en, en psicología, más que nada porque hay un ámbito del que sea un poquito más, seguramente no sería sé, difícil tampoco en en, eh, en otras disciplinas. Y perfectamente fácil seguir a, a lo largo de las décadas como la, la forma ¿eh? de la psicología clínica, por ejemplo, ya que estábamos hablando de la clínica, va adaptándose a la moda del momento, eh, como en los tiempos en los que, eh, digamos, que estaba de moda el vapor, los tiempos de... De, ...de principios de siglo... ...cuando todo fue va, va a vapor... ...el vapor... ...bueno pues llega una cosa... ¿eh? ...que se calienta el agua... ¿eh? Se, ...se va... ...evapórase... ...y crea una presión... ...una presión interna... ...que tiene que salir por alguna parte... ¿eh? ...y es lo que aprovechaban las máquinas de... ...de vapor... para eh, pa, pa, bueno para usar esa fuerza... ...pa... Bueno, pues, para generar movimiento... Y curiosamente sigue el momento del tiempo... ...del psicoanálisis... el ¿Eh? psicoanálisis que también se basaba en una serie de depresiones internas que tenían que salir que si por el superyo que si por las emociones que si por el... y, era, y era exactamente eso y era y era en, en de la manera que el psicoanálisis dibujaba lo que era la función psicológica ¿eh? ellos Bueno, aparte de que era una disciplina absolutamente abiertamente dualista, eh, ahora también son dualistas, lo que pasa que de una manera más cerrada, ahora es eh, más un dualismo, eh, ese sistema nervioso, resto del cuerpo, o más bien cerebro, resto que... que en aquel momento que ya era bueno pues ya era un dualismo en el que se diferenciaba mente-cuerpo mmm, poniendo ya la mente unas características muy similares a las de a del alma religiosa a las del alma cristiana pero bueno que, que funcionaba que dibujaba de esa manera como una caldera de, de presión de agua presión que bueno pues que tenía que que esa presión había que hacerla salir ¿eh? por sitios a que que no dieran problemas y tal, y si esa presión no evacuaba, pues venían, venían los problemas, eh, venían los los problemas psicológicos. Tiempos después, por ejemplo, yo que sé, pues eh, en los tiempos en los que empezó a popularizarse la computación, eh, eh, desarrollase todo lo que era la. la psicología, la escuela cognitiva, que digamos, que era precisamente eso, el cognitivismo, la metáfora computacional, es más lo decían, y interpretaba en todas las estructuras de esa función mental como si fueran partes del, de un software, almacén de tal cosa, almacén de tal otra, conexión de tal, con no sé qué, tal, y es muy interesante, me, siempre me prestó mucho eso, Pues yo ya ya visto toquemos rayero, sí, bueno, pero está eso, te cuentas los y, y a mí me gusta de mucho, seguro que la gente que te ha eh, que te sintiendo, si sí, llegue se siente, porque bueno, más no un dicho nada más, o sea, que lo mejor y, y que no se siente. Maceto ya no está ¿Qué tal vez no? No, es es que que, que, no sé quién será, pero parece veces está conectado ese número. Yo creo que es la misma persona que otras eh, veces escucha. Eh, pero no, igual de imaceto, que Bueno, no lo sé. Da igual. Seguramente no hay nadie porque no, no hay es mas... el policía, claro, la policía. Puede ser el policía. La policía y nosotros. Puede sí. ser posiblemente. Bueno. Pero bueno, contate ya esa anécdota que bueno, la gente no va a estar fortuco de sentirla porque porque puede sentirse hoy, o sea que no pasa nada. Eh, ...lo de Spiderman con eh, la araña... ...que primero ya era radioactivo y luego ya era... Bueno, de eso, de, de eso eh, sí que leí este año, sí. sí ah, ¿leíste bastante? sobre ello? Sí, pero Hay más gente que yo que también este, ve... No, es que, es que di una asignatura... Que este año de Fundamentos del Arte Que tiene parte que era de cómic Y tiene unos temas de superhéroes Y para ver el tema de los orígenes Y todo eso de los superhéroes y tal Ah, pero, pero yo la anécdota que comento ah, pues, siempre la puta, anexo, Ya la... Ya como... Sí, a ver, eh, Spider-Man no sé de qué De, de cuándo ya exactamente Cuando hay el origen de, de Spider-Man De los TVOs de, de Spider-Man Pero bueno, el origen tradicional del, del héroe ¿Eh? y bueno pues una, una araña que pit, que pica a Peter Parker y en el en el original esa araña lo que fuera sometida a bueno el Peter en cuestión estaba presenciando un, un experimento en el que se utilizaban radiaciones entonces eh, la araña esa por accidente resultaba irradiada picaba a Peter Parker y claro la araña entonces transmitía ahí una serie de, de poderes porque ya era radiactivo, porque ya era la radiación, la radiación en aquel momento ya era el nuevo pues más. Esto bien, entonces, seguro de después de hacer una gran mundial, porque hubo varios cómics, varios, comics, varios uh -huh. de los personajes de bastante superhéroes, que lo que salían precisamente era de experimentos biológicos o de temas radiactivos. porque no, fue una época que hubo así mucho boom, y cuando el tema de que había, cuando salió la película antigua de la guerra de los mundos, y toda aquella sí, historia hombre, también... Jul, jul, ¿no? que... la transformación de Hulk eh, y era cuando, cuando Bruce Banner era, me parece, sometíase a, a una radiación por rayos gamma, eh, el Godzilla y era un experimento también radiactivo, origen de la radiación. Pero bien lo curioso, eh, en la primera película, este es de estos modernos de la saga de Spiderman, la araña que picaba a Peter Parker, No era ya una araña eh, que fuera irradiada, sino que era una araña modificada genéticamente. Es decir, eh, en aquel momento la moda ya era la radiación. ¿Mm? Y reflejábase en muchas cosas, como por ejemplo todo esto del origen de estos superhéroes estos personajes. Pero, décadas más tarde, la moda ya era la genética, los genes. Y, y cuando Pueden el telediario cada día, descubrióse no sé dónde, el chén la infidelidad o el chén que te pica el dedo gordo del pie, ya chén es pa' Curiosamente, los guionistas de la, de la película de Spiderman decidieron que la araña ya no tenía que ser reactiva, tenía que ser una araña modificada genéticamente. Y curioso, y curioso como eso, pues las formas van, van adaptándose. Bueno, adaptándose a, a los tiempos y bueno los tiempos ya ya los gustos y seguramente a las maquinaciones visto, de, por ejemplo, de, de eh, hace poco el detalle yo no sé porque las últimas películas ¿verdad? que ni las vi pero creo por ejemplo las películas de James Bond por ejemplo ¿Mm? que habitualmente pues solía acabar eh, acostándose con la bueno se acostaba con más pero se con la con la personaje principal y creo que en la última no se acuesta con nadie ya no es decir que ya que es verdad que luego después se pueden acabar viendo evoluciones que luego van un poco en correspondencia con la sociedad un poco ah, eso claro por supuesto lo que lo que pasa es que bueno de eso a mí llama la atención eso puede pueda más pasarse o sea pueden fundamentarlo en temas morales y tal y y qué sé yo, porque seguro que ahora aparecen personajes, no sé, no lo sé, pero ya habitual en series de televisión, por ejemplo, que aparecen personajes homosexuales, que antes era un tabú tremendo y bueno, pues hay una normalización que puedo tener, pues bueno, una fundamentación ética, moral, tal. pero el otro es pura moda. El otro sí, el otro es pura moda, desde luego. Pero bueno, no pero también sí, porque a lo mejor en un momento que sí que consigo meter mucha gente con el tema radiactivo, yo creo que además, como siempre, con los 50, 60, en Estados Unidos, metía mucha paranoia de sobre todo los 50, de, de posible ataque nuclear soviético, entonces hacía muchos experimentos, una buena excusa también para el tema de aumentar el gasto de armas fue brutal, porque la carrera armamentística americana siempre fue muy gorda a partir de los 50, Eh, y luego ahí también les, un poco la defendía metía un poco ese miedo que además se veían en, en personajes de cómics en muchos cine de esa serie B eh, estilo pues secuestradores de cuerpos este estilo de sí, cositas, sí. y luego eh, algunos de presión también de, de ataques eh, nucleares y tal pues todo eso no eso está claro que también luego no luego no es casual también es decir y ahora ahora seguramente como el tema de sobre todo el avance Muchos aspectos de relaciones con el tema de informática y la, y la interacción hasta tan grande De las personas con las redes y tal Más luego después Todos los descubrimientos es que ha habido científicos Seguramente por pues, el tema genético O ese tipo de temas eh, Ya interesan más también sí. O se identifica más en teoría la gente con ello Vamos, lo ve como algo más Y que normal. al final Lo, lo curioso y es que pese a ser temas científicos No dejan de ser también modes En el sentido de que Eh, una cosa ya que efectivamente aumenta el conocimiento sobre la genética sobre la neurociencia que también está ahora muy de moda la neurociencia pero, la aunque también aumenta la pero es, es moda que justo la gente se fija en eso sí, y, también. Y, y que incluso se exacerba sí. es decir, a ver que, que la genética, que el papel de, de los genes es importantísimo sí, por supuesto que sí Pero allí es tan importante como para que la presencia de esa pequeña molécula claro. con una determinada composición, si, sería la causa de que una persona, de que una mujer engaña al marido follando con otros. A mí, no sé, falta <risa> un poquillín exagerado, ¿no? Y, y, y que, sabiendo un poquillín de genética, Bueno, lleva bastante, lleva bastante, lleva una cosa bastante difícil de, de justificar, pero bueno, oye, eh, vamos a poner, mira, y es muy, muy temprano, la verdad, eh, llevamos nada más un, un pedacín de, de programa. pero cuido que estaba de más poner un poner un bueno no que coño debo decir poner un cantar pero no sé si ahora sería todavía el momento de poner un cantar eh, quiero aprovechar para hacer un, un llamamiento eso sí ¿eh? eso sí eh, el llamamiento ya que eh, el, bueno un llamamiento no sencillamente voy a contar una, una cosa que a mí me, me presta mucho Eh, me presta mucho, y llegué el, el, el mi coliáceo radiofónico el, el raposo eh, ya sabéis, los martes a las 9 de la mañana, ese programa de música de la, de la misma manera que, que digo siempre eso de que eh, pasión de cine y ese programa de cine para los que no nos gusten los programas de, de cine, a mí no me, bueno en general, no soy cinéfilo ni nada por estilo, entonces es Bueno, pues los programas de cine tampoco llegué que me que Me, pues me gusta un día que traten de una película o un estilo determinado que se me guste y tal. Pero en general tampoco llegue bueno, pues la mía, la mía afición. Por embargo, mira, Pasión de Cine, eh, eh, llegué a un programa que, fale de lo que fale, o sea, fale de lo que fale, fala de cine, lógicamente. Pero bueno, de muchas más cosas. Eh, no sé, a mí está cine con... con con otras cosas y con, con pensamiento con reflexiones bueno el caso llega a mí, préstame a lo mejor yo en caso de estos no que, que bueno pues que está muy bien yo esto de lo que estábamos hablando porque precisamente bueno pues lo que estoy diciendo y es que me presta la forma ¿eh? no necesariamente el fondo pero sí la forma ¿eh? la manera de sonido de escoger los, can los cantares eh, la manera de narrar a lo mejor Eso pasaba también en ese momento con, con el programa este que hacía mi amigo el Trovalor, el, el Troval Club. Me encantaba el Troval Club, no entendía nada, pero me gustaba mucho. gustaba esa música que ponía, esa cadencia, bueno, estas cosas. Bueno, pues de la misma manera ¿eh? que, que me pasa eso, pues a mí tampoco me gusta mucho la, la radio musical. Los programas musicales pues no son precisamente... bueno pues, pues eh, el mío gusto el mío gusto fundamental mi estilo el que más me prestan a la radio no bueno pues sí que hay un programa musical en la cuca que joder por motivo que sea gusta me ¿eh? gusta mucho y que llega la, la hora del reposo. ¿eh? Eh, la hora de raposo, vamos, pensadme pues por la vida, de fecho siento la casi siempre, eso sí, siento la en podcast porque el suelo es que falle este programa, yo todavía no estoy, bueno, todavía no estoy, no estoy activo, estoy en el trabajo, ahora que, que soy el trabajador, pero bueno, que, joder, descargo, y un programa muy bueno para, para limpiar la casa para hacer los domésticos, ¿eh? de verdad no tiene un estilo determinado tiene los dos y no sé si será también por la forma por la manera de presentar algo que tal para mí gusta mucho la hora del reposo y, y este martes ¿eh? como en un trabajo, pues voy a venir a visitarlo al, al, al raposo y, y voy a estar aquí en el, en el estudio con él. Entonces es bueno pues que menos que... Eh, nada no, un llamamiento no un fallo, porque no voy a decir yo eso de ah, no vos lo perdáis y tal, pero si, vos si queréis, ¿viste? <risa> a ver, que no soy yo quien para pa andar diciendo vos lo que, lo que tenéis que sentir o lo que no. Pero bueno, una vez dicho esto, yo cuido que sí que, que hay que poner un cantar. Bueno, Morrallero, ¿gusta la salsa? Pues sí. Sí, pues vamos a poner una canción salsera, que ya también los intentes dan y tan fartucos de sentir, porque ya no sé cuántes, cuántas veces la punche, pero bueno, pues unas cuantas, eh, pero no pasa nada porque el programa y es mío y puedo ponerla todas las veces que quiera. Y luego más, a pues al fin y al cabo No deja de ser un rasgo de profesionalidad Las radios profesionales ponen siempre les besmes ¿eh? Y luego, eh, más adelante, no después, o al final usted me dio, Ahora que dice este tema salsa, esto no es salsa Pero tiene un ritmo así, caribeño, tal Estaría bien, para recordar ahí, viejos pues, tiempos El Vasos Vacíos de Celia Cruz, ahí con, ah, no, con los carjacks ¿eh? Hostia, me encanta ese cantar Pues luego lo, luego lo buscamos, luego lo buscamos Y, y ponemoslo también, porque la verdad que ya... Ye... y es muy prestoso, además mmm, debo decir que tiene cierta historia en el edad y o mayor de algún sintiente sí, algún sintiente hay que puede conocerle ese significado, pero pocos bueno, es y esta joder, que yo muy pestoso. venga a ver si vos, si vos mola y Acabo de leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías que ya no vuelves más. Ay soledad, no te me vayas, no te me vaya negra que mi corazón se va a estallar. Si no te vas soledad. Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprar yo bien Y así todo el mundo recorre si no estás a mi lado no sé qué hacer si tú te vas ahí de mi lado soledad toda Oye vida mía yo te juro que a mí todo se me va a acabar ahí se va a parar mi respiración y mi corazón no vuela ahí si tú te vas Mamita ta buena yo te juro Porque te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene fin. Ay, mujer, ay, mi soledad, si tú no estás ahí, yo te juro que todo acabará. Bueno, que sigue sintiendo, sintiendo nedonia. esta noche que me fue a mí no sé por qué me parece que alguien tocó aquí en el, el Audacity y el podcast va a salir tremendamente distorsionado, pero bueno yo lo que hay, si vos presta así bien, y si no también. seguimos, seguimos, ya sabéis, en, en el el 107.3 de la frecuencia modulada, en triple W, pucap.org, hrmad.org, radio libre eh, Asturias. Y para variar, el fondo se queda se queda en silencio cuando yo tengo que usarlo. A ver ahora. Ahora ahora suena otra vez, pero bueno, nada, ya sabéis. Bueno nada que estoy aquí esta esta noche estamos aquí el morrallero mínimo y yo que decíamos el morrallero que como que, que, que ayer la historia que que, que no te que no te animes a hacer programa de peso. No, yo creo que lo voy a pasar para el domingo, lo que no puedo decir es la hora, porque no sé cuál habrá libre, yo subiré una hora que tal, y si hay programa, pues espero, cuando haya hora libre, pues lo hago, pero bueno, el podcast lo subiré, o sea, bueno, que, nada. que pueden estar tranquilos los que me escuchen, que no serán muchos, que hay muchas escuchas, pero yo que probablemente no lo con la cuca, quizás gente que buscaba el tema del programa, o igual la gente que buscaba cosas de FIFA que estaba subido hacía poco tiempo, y a lo mejor lo escuchaban, porque además encima, buscar un pensador y tal... ...a veces cuando busca a lo mejor gente que se interesa por cosas de estas... ...a lo mejor te hace buscar por última semana... ...cosas que se han publicado de ello... ...entonces claro, mucha gente a lo mejor coincidió... ...porque hubo como... ...en dos días tuve como 160 visitas... ...yo sabes, sabes... ...a ver, eh, yo antes también... ...también pensaba llena... ¿sí, no? ...eh, pensaba que posiblemente... ...eh, cuando yo tenía muchas eh, descargas... Eh, ...de algún post y tal... ...que, ya era, que ya era precisamente por una cuestión similar... ...porque la gente en realidad, bueno... pues ...estaba buscando... ...cosas que yo a lo mejor ponía en... Ah, que pone aquí la web... perdón eh, eh, eh, perdonai, que tengo ...que tengo aquí uno, unas intervenciones en el, en el chat. ¿eh? Sí, bueno, pero yo que el chat no, está, está una orden antes. ¿eh? Entonces, es, dice juez 999, Dioses, que lejos se escucha. Y luego dice la web 999... He tenido que invocar mis poderes para teletransportar mi órgano auditivo. Y luego dice WES 999, funcionó, ahora se escucha muy bien. Bueno, pues alegro, alegro. A lo mejor tiene que ver... Ah, vale, vale, yo cuido que ya sé con qué tiene que ver. Y ahora voy a hacer aquí una cosa en el Audacity que a lo mejor... Yo espero el remedio con la enfermedad. A ver, yo pienso que esto hay que basarlo. Y que entonces es que, claro, eh, ya, ya, ya va, a ser la, va a ser la cosa, esto también lo hay que baixar Y entonces, es claro, ya va a ser la cosa Vale, pienso, eh, no que te aseguro, ni mucho menos Pero pienso que a lo mejor el problema que había, y que eh, Bueno, una cuestión técnica que estaba aquí el, el Audacity muy subido Y entonces, es claro, yo para compensar tenía que baixar aquí en los... nos potenciómetros y entonces en nos potenciómetros sentíase para que no saliera bien el post que s'habau sentíase más e en en lo de fuera pues pues lo mayor yo era era era por esa cuestión eh A ver, adelante. Eh, adelante, nos un poquillo en adelante a la sentencia eh, de la temática de, del programa del domingo. El próximo va a ser sobre de todo de... basado en, en un poco, bueno, tema de cómo está la situación ahora y cómo se puede ver más adelante. Eh, de cómo nos va a estar dando el capital por, un lado, por otro, pues un poco ver el tema del imperialismo pues un poco mirando así teorías que había de Lenin, de Kautsky de Rosa Luxemburgo eh, de los pensadores a lo mejor, eh, llámale más a lo mejor incluso de ultraconservadores eh, Ferguson y demás o hasta el propio Harvey el que normalmente es considera como trotskista pues ver un poco ahí esas distintas perspectivas que hay y un poco ver eh, qué camino puede tener el imperialismo eh, con el ritmo que lleva entonces bueno, a ver, el domingo va a caer a ese Programa. Bueno pues yo puedo subir el podcast porque bueno pues de, de mano suena muy interesante ¿eh? o sea que a ver y lo que te decían antes eh, que aunque tendamos a creer que la gente no siente ¿eh? yo la verdad que cuando empecé a tener un mogollón de Eh, de accesos a los postcards y demás, también decía: Bueno, estoy yo seguramente, eh, gente que se dedica a buscar eh, una determinada palabra que yo tengo entre mis palabras clave en el podcast. Y entonces, pasé el experimento eh, de una semana, poner el podcast y no poner ninguna palabra clave. Y coño, resulta que tiene el mismo número de descarga. Pues entonces es que ya tenías gente que se escucha habitualmente. Pues puede ser, puede ser. Una cosa... No, no lo entiendo, yo solo sin entenderlo. Bueno, pero... pero, pero oye, no yo, lo sé. yo encantado. Eso es, eso es bueno, es que, eso es que hay personas. Lo, probablemente la mayoría no sé ni de aquí. Bueno, y luego también, claro, hay que ver cuántos policías lo escuchan. También, a lo mejor el policía primero ver. le considera que es relevante y lo manda a su sí. superior y este otro superior y así. No a mejor, y a lo mejor hasta le. O yo qué sé. No lo Hostia, sé. lo mejor lo difundió todos los compañeros de la comisaría. No, ha de WhatsApp. ¿sí? sí, lo ponen sí. en el grupo de WhatsApp de la policía. Puede ser una, una movida, una movida ese ese tipo. sea, pues, pues bueno, guay, ¿no? <risa> que me sientan los, los maderos, tampoco tampoco pasa nada, oye, en fin, no sé, igual aprenden algo. O sea, joder. No, a mí las escuchan, lo más que no estén pegando, o sea, que también suena algo bueno. También es verdad, oye, mira, pues eso, eso, que, eso que tenemos de, de ventaja. Eh, bueno y una cocina que estábamos comentando aquí el, el morrayero y yo eh, fuera de fuera de antena, fuera de micro y comentamoslo siempre muchas veces antes de la, de la radio que normalmente no sé por qué motivos suelen salir temas, eh, conversaciones muy interesantes fuera de antena muchas veces que estamos aquí a lo mayor en asamblea o lo que sea que está sintiéndose diferido a través de a través de la emisión que igual era interesante en esos momentos eh, prender los micrófonos y lo mismo que estamos que estamos hablando eh, a través de a través del micro nada sencillamente estamos comentando bueno pues ya a ver ya lo sé volverse un tema recurrente y un programa muy recurrente estamos hablando de De, de, cosas muy, muy recurrentes y que ya se dijeron muchas veces. Pero bueno, como también dije ya muchas veces, es que llevo 10 años de, de programa, joder, no, no puedo, ¿eh? no puedo decir cosas nuevas, no, no les hay, no les hay. Llevaré 400 y pico, 500 horas de, de radio, no son muchas, vale, sí, ¿vale? Dices, me va. no, no, pues hay programas por ahí que la no de Dios, lleven cientos de miles de horas, bueno vale, yo no, pero llevo muchos igual. y tampoco llega a la mi vida sea tan tan interesante y tan excitante y tan tan eh, tenga tanto contenido como para poder como para poder hablar de cosas nuevas ...toles sé o sea, que falo muchas veces lo mismo además como decían antes no desea de ser bueno pues un rasgo de profesionalidad porque sientes los programas supuestamente profesionales y vamos yo sé yo tampoco llega que sienta muchos eh pero este eh, este que gusta mucho a ver de la misma manera que esa discusión, tengo el muchas veces discusión, hoy hay discusión. Comento muchas veces con el con el nuestro bibliotecario el cegarato de de los años que que, que nunca no, no quiso quedar, no fue que nada fácil lo quedase. pero bueno eh, comento muchas veces porque eh, teníamos una polémica de alguna vez que dimos juntos a a coger donaciones de libros para la biblioteca, para la biblioteca de la el principal problema que tiene y el espacio tiene un espacio muy pequeño ¿eh? y, y bueno pues tenemos que seleccionar un poquito lo que lo que metemos aquí tengo que seleccionar sobre todo sobre todo él porque bueno pues si él, él, bueno aparte de que fue el que se interesó y gracias a él existe toda esta movida fue el que empezó a meter libros aquí a, a catalogarlos y toda esta historia pues bueno eh, eso tienen que tienen que seleccionar. Cuando yo iba fui con él algunas veces a a coger donaciones, y teníamos que seleccionar dentro de las donaciones yo seleccionaba siempre libros sobre ovnis y, y ocultismo y movidas por el estilo, ¿no? Y claro, él miraba como diciendo, madre de Dios, pero pero bueno, por favor, <risa> vamos a meter cosas serias. Y claro, hay un momento que dice, no, pero vamos a ver, yo no llegue que crea, ¿eh? de la manera que falaba de creencias las creencias la semana pasada, ¿eh? eh, no que crean los ovnis, no llegue que crean fantasmas, no que crean todo eso, pero llegue que tampoco creo en, en, en dragones y, y, y, y leo libros de dragones, y no llegue que crea que existen, yo qué sé, pues... ¿En tu casa habías visto elfos? Eh. Elfos, no, en okay. mi casa lo que vi fue un trasgo Ah, un trasgo Un trasgo, no, elfos no vi nunca no, Un no, trasgo no. lo viste Bueno, pero me imagino que será un personaje similar Lo que pasa es que tendrá un nombre diferente Siempre sigue un, un trasgo Así de, de rafilón Porque no se deja ver directamente Pero sí, sí, Tuvo un tiempo, tuvo un tiempo en mi casa Ahora, ahora ya tiempo que no vive ahí Pero bueno, yo, Tuvo un tiempo, no molestaba Todo lo contrario, sentía me acompañado Ahora se han para el sol, bueno, el sol, pero, pero qué vamos a hacer. Pero bueno, de todas maneras, que decía yo, digo, de la misma manera que tenemos una sección de ciencia ficción y fantasía, coño, pues yo cuando llevo libros de, de ocultismo y de oh, sin ciertas movidas, llevo de verdad, llevo los como que llevo una obra de ficción, parece muy interesante, eh, de la misma manera que me presta el despliegue de imaginación Que ponen los autores, yo que sé, pues pues eso, de ciencia ficción. Por ejemplo, ya falle muchas veces de, de, de la admiración, ¿eh? de esa envidia sana, y mentira, me corro la envidia, que tengo la imaginación de Dan Simmons. Se haría lo que fuera, por tener una, una mínima parte, un mínimo porcentaje de la imaginación que tiene ese país, ese paisano. Pero bueno, yo no creo, creo que. Que, que existan, por supuesto que no, y tampoco lo pretende, las cosas que, que él escribe. ¿eh? Pues de la misma manera, pues tampoco creo eh, eh, que las civilizaciones antiguas que describía Von Daniken diciendo que seguramente eh, y eran producto de, de visitas extraterrestres y de mi madre, pues no creo en eso, pero préstame, présteme la de Dios, los libros de... de fundán y que, joder, una cosa nunca quitaba claro, otra. Tiene esos toques racistas en, en sus eh, eh, que cuando hablaba de las conversaciones, a lo mejor por medio del libro cuando tenía conversaciones con con los indígenas de Papua Nueva Guinea o donde sea y eran, empezaban a soltar eh, racistas, pero sí que vea que luego tenía una imaginación para interpretar cosas claro, antiguas que era de decir esto es de de crack, ¿eh? Claro, claro, joder, eh, prestaba mucho, prestaba mucho, a mí por lo menos pensaba mucho. Luego nada, pues los libros de, eh, de Faber Kaiser acabaron siendo aquí para forrar eh, los pates de la mesa, pero bueno, oye, en fin hay hay gustos, hay gustos pato, hay gustos para pa todas las cosas, pero bueno, en fin hostia, hoy pasó una cosa que, que en que no me pasa casi nunca, y últimamente, en 10 años casi, casi no me pasó. ¿Es aplicable una conspiración, no? No, yo creo que no, eh, cuido que no. No, sencillamente, normalmente yo ya era perfectamente capaz, de cuando me ponía a farrear, eh, recordar exactamente cuál era el, el origen de, de todo este esbaballe. ¿Eh? Sabía por qué estaba soltando una cosa. Ahora, no sé por qué me puse a hablar de, de, de, de Faber-Kaiser y de, de Von Daniken y todas estas cosas. Pero bueno, oye, ¿eh? oye, si si si da alguien que te ha echado sabe de qué digo la cosa y te está diciendo cajo la las martes ya estoy en medio de, de contar la historia, pues puede, puedes decírmelo, ¿eh? puede tranquilamente, porque no me ¿eh? no me va a pasar mal y, y va va a ayudarme, <risa> va a ayudarme, va a ayudar al miedo de efecto cognitivo. Bueno, a ver, yo tengo una excusa. ¿eh? que la mayoría uno es esencialmente una excusa pero el, el habrá como unos 12 años aproximadamente es 12 13 años lleva 13 años el mío corte cerebral fue recibió un fuego bombardeado por unas dosis importantes de radiación ionizante y eso pues bueno déjate así ¿eh? no llegue te que te deje con demencia senil en ese momento pero déjate más predispuesto a la demencia senil a ese edad es más temprana que, que el resto de las de las personas ¿eh? entonces bueno, oye, tampoco pasa nada me olvidas en miles cosas pues ah, ya pues que estoy desarrollando vez solamente. hablando de la, de la creencia o no en vida de otros planetas, en elfos, en no sé qué y hablas de un sí, llego, y eso de ahí No sé, porque decía yo de, eso de, de la misma manera, que yo no creo en, en tal, pero sí me gusta en este filosofía. Bueno, no sé, tampoco tampoco importa, tampoco importa demasiado, este <risa> Y es una cosa que, oye... pues que ahí te... Sí que me mmm, estaba a hablar, decíate, ah, sé que estábamos hablando también de eso, de que por algún motivo las conversaciones suelen ser más sí, interesantes. Sí, que se repetían y las más interesantes eran las de fuera antes. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, y que falé yo de las creyentes la semana pasada, bueno, estas cosas. Pues decía que fuera de en antena, que el, el Morrello y yo estábamos hablando también de, bueno, pues de una cosa que, redundo otra vez, que ya falé 40.000 veces y que llevo muchos años hablando de ello pero que oye pues no sé no sé si llegué, que, que por una vez en la vida acerté un una predicción que resultó ser ser asina y bueno pues entonces siento yo to y más ancho que pancho contando que tuve razón ojalá no tuviera razón y me hubiera equivocado como tantas cosas como tantas cosas en las que yo quisiera ferventemente no tener razón quisiera ferventemente no tener razón pero estamos aquí comentando el el yo el morrallero y yo que bueno pues que definitivamente el, el Partido Socialista Obrero Español, pese a lo que se afirmó en el su momento, eh, taxativamente, eh, el Partido Socialista Obrero Español nunye casta, nunye casta, y nunye lo mismo que, que otros partidos, nunye lo mismo que el partido popular eh, porque esos que dicen que pueden eh, Si bien ya fue mucho tiempo que empezaron a considerar que no llegaron lo mismo, eh, ahora, bueno, ya fue mucho tiempo que empezaron a, a considerar que llegaron de izquierdas y todo esto es muy es ahora incluso acepten eh, gobernar en conjunto con ellos y, y bueno, en fin, no sé, eh, yo cuido que quienes sintáis este programa... Bueno, pues seguramente ye, ya conocéis el, el, el mi argumento ¿eh? De, sobradamente, pero cuido que la, la democracia allí es extremadamente, extremadamente poderosa y que en el momento que aquello decidió meterse en democracia, bueno, yo en ese momento ya veis que ya ya, dici, ya decía entonces es que no había nada que hacer, que viene a acabar siendo como cualquier otro. Entonces, bueno, pues no tenía ninguna duda. y es tontería que hoy que diga que hoy estas cosas cuando resulta que ya desde falló un montón de años no tenía la más mínima duda de que todo iba a acabar así. Pero coño, si me me por una vez, joder, si acerté, eh, acerté, hostia, ¿no? joder, pues, pues por una vez, ¿no te parece? Sí, sí, yo siempre hablo cuando vine a tu programa y hablé de, de todo lo que iba a pasar de eso, de las primaveras árabes y todo aquello o sea, Que, es verdad, es verdad, que verdad, luego, verdad. pues se vio lo que había, sí, que dije de 70 lo que había Y cuando, además dije lo de Siriza y Podemos y todo eso que era, que al final no era nada más que tal Sí, sí, recuerdo bien, es decir, hay que, oye, tampoco es para luego después poner un currículum Ni para andar pero joder, <risa> si lo que es verdad es verdad Usted, o sea, estaría guapo, ¿eh? En el currículo. Adiviné eh, la crisis otra, de la burbuja inmobiliaria, adiviné la tradición de Siriza y de, de Podemos, <risa> efectivamente, sí, sí, yo, y adiviné lo que iba a pasar con la guerra de Siria. Pues sí, podría... Oye, mor en algún. Morrallero, que hago la mar, suéltanos aquí de alguna predicción para que, pa que la guardemos ¿eh? en el podcast y dentro de cuatro o cinco ver, años... Yo creo, yo, es que también. yo ese día prefiero hacerlo, un día que venga a ser posible el... El señor este que hace el programa de rock and roll, este hombre... Eh, el pistolero, el pistolero efectivamente, que me tenía prometido venir un día a ver si viene de una vez y ese día pues... No lo eh, así de ese estilo. No lo pero joder, bro, no viene a hacer el de él, <risa> no pienso yo que vaya a venir a... Bueno, pues ¿eh? habrá, habrá que venir al suyo, habrá que intentar traerlo y por lo menos venir al suyo. Pero... No sé, no sé, es complicado, pero venga, no te cortes, joder, pues, cuéntanos alguna predicción. ¿Eh? No, no, la guardo para ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, sé no. Si así la, la dio mejor pensado y sobre todo mejor argumentada. Pero bueno, vamos a ver, falla el favor. Que... No, no, no. La... ¿Que se puede venir aquí a hacer escuelas? No, tú viniste a Nedonea, tienes un micrófono en la mano, tienes que hacer lo que yo diga, que el programa es mío. Falla el favor de decir ahora mismo ah, bueno, una predicción. Bueno, pues una predicción es que de aquí a pocos años, 4, cinco, 5 cinco años, todo lo más. Yo creo que va a haber varios países que, aparte de esto de Inglaterra, que se desgajen de la Unión Europea. Ah, bueno. Que se va al Garete, vamos, Que va a haber unos cuantos que se van a marchar directamente. Bueno, esa, esa noye tampoco muy osada. ¿eh? No, no es muy pero osada. Bueno, no, no, es no es muy bueno. osada, pero bueno, es consecuencia de aquello que había, había contado otra vez. Es decir, tampoco. Es, solo el, es ver que el desarrollo se iba por ahí. Que bueno. no es una marcha atrás de tal. No, no es una falsa alarma. no. no eso va para ahí. Y, y, y por supuesto y, y una predicción que sí Que además no es que esa predicción Es que veo que se está comprobando por muchos países Sobre todo en Europa eh, Que los partidos de, llama, llamados comunistas uh -huh. La mayoría de ellos pagase probablemente Hasta más eh, nazis en, en el aspecto social De lo que podían ser los propios nazis bueno, Pues eh, yo Que consta que, que A los partidos en general De esa ideología no yo no tengo ningún respeto ni ninguna confianza eh a ver no tengo confianza en ningún tipo de partido pero por la por la experiencia histórica y demás no sé no epa, ¿qué pasó ah no me pasó nada exacto, no me pasó nada grave ¿eh? tranquilos que no me pasó nada que digo yo que que por la experiencia histórica no son precisamente ¿eh? los de los que más de los que más puede puede esperarse en ese aspecto ...como el desgastamiento de, de la Unión Europea... ...pues ya te digo que tampoco no llegue que muy... Eh, ...una predicción muy osada... ...pero bueno, no tan mal... ...me gustaron mucho más las predicciones que hiciste... ...que cuando hay cinco años... ...una cosa así, ¿no? por ahí... Pues, pues bueno, que lo sepas, ¿eh? que vas perdiendo facultades. Aquello fue mucho mayor O sea que al eh. bueno, día que venga con el pistolero las daré mejores. Bueno, anda, vale. A ver si lo convence. Ya te digo, últimamente el pistolero a radio no, no participa, ¿eh? no participa demasiado. Pues en el WhatsApp de la radio sí, así que habrá que reprenderle, aunque sea por ah, WhatsApp. Yo WhatsApp como en un tango. Además, un pistolero, si desafías al ser en público, tiene que aceptar. No puede cortarse. Empresa, empresa, Entonces, ¿sí? Pero antes se lo avisarán al grupo. Así lo escuchan 20 personas. Bueno, pues también es verdad. Y si me no, dicen que se no da... puede, digo, bueno, pues venga, la primera que puedas, dímelo por aquí, que no haya excusas. Val, le digo, ¿maltrapa? No, así, ya está. ¿Maltrapa eso? Sí, yo creo que, es un, yo creo sí. que al final sí. es eh, Le gustan los duelos. Sí. Oye, ya que, ya que estás hablando de, de, de, del ah, rollo ese. No, que es que puedo hacerte una cuestión. Mira, aunque yo sí. no, la cosa... Por si acaso te dio por leerlo, como aquí en la radio sí que vi que había gente que parecía considerar escotado un gurú, eh, quería saber si habéis leído algo de ello para ver si ilustras un poco a la audiencia. No, temo, me, temo me que no, eh, o sea, eh, mucho escotado, pero de la que escribía sobre drogas. Eh, toda esa parte sí eh, la su historia de las drogas y más movidas, ahora mismo un no recuerdo de títulos pero sí hubo un tiempo en que el, hay mucho escotado sé que sé que ahora pues se eh, cambió cambió totalmente de, de temática ya el tema de las de les drogas no lo no lo trabaja eh, cuido que escribió unos libros estos que bueno pues que tenemos joyeños aquí en la radio que son bastante fans Eh, más de temática liberal y, y demás eh, no los de ahí, no no los de ahí, lo siento no, no, eh, no los descarto, no los descarto me parece que de alguna vez sí que me prestaría el gel básicamente porque fala de digo, pienso que falará por lo que comenten los demás eh, de, una, de una contradicción muy importante y en la que veo que mucha gente que está que está siendo consciente de ella, tan, mmm, está sucediendo una cosa de la que yo también falo, falo muchas veces, falé de alguna vez, de cómo por algún motivo ¿eh? los seres humanos en, tenemos la necesidad de pasar de extremo a extremo. Me refiero sobre todo a temas de, de pensamiento, de reflexión, de tal De cómo pues que en el momento que adoptes una determinada idea eh, Siente, pienso yo, sen o sentimos la necesidad De adoptar todas las autoridades que vienen con ellas Como que vienen en pack, no vienen el, en uno solo El otro día leí que mm, el, se había vuelto un grandísimo defensor de, de Marine Le Pen eh, Yalu das bueno, anda era más <risa> maoísta de los maoístas sí, no sé, pero eso mira, precisamente es un caso de cómo eh, necesariamente se pasa se pasa al otro extremo y posible, posiblemente eh, este hombre, pues bueno pues llega el momento en que esas antiguas ideas que tenía, pues las criticara o criticara a parte de ellas, pero no, mira pasóse al otro extremo ¿eh? pasó al otro extremo Hay mucha gente, estoy viendo, estoy viendo cada vez más, estoy viendo cada vez más. Hay mucha gente que y, y yo primero, ¿eh? Yo en su momento una, una mi vida pues tu vida de de tipo socialista, ¿eh? Eh, tipo marxista y demás y bueno, pues llegó un momento en el que vi les, les fondos contradicciones que había en ello. En momento, solamente voy a hablar que es aquí digo yo de que, que siempre que la, lo fundamental es yeah, el individuo. ¿eh? Esto de que soy extremadamente individualista va totalmente, lógicamente, contrario a, a cualquier idea tipo socialista. El socialismo es yeah, colectivista por, por naturaleza. Eh, el, el socialismo, yo pienso, ¿eh? que tiende, que necesariamente para poder desarrollar eh, esos ideas los principios tiene que necesariamente oye, pues considerar que va antes lo colectivo que lo individual que el individuo y como mínimo el, el segundo plano que el primero y el grupo ¿Mm? eh, pienso muchas veces también lo dije que el, el, la, la dicotomía ...esta individualismo socialismo individuo colectivo no y tal sino que son sencillamente caras dos cares de la, de la misma moneda que tienen bueno pues yo diría que la La misma importancia. que ocurre? Que desde de ese punto de vista bueno, pues socialista, vamos a llamarlo así, tienden a, a dar ahí extremadamente, a, a extrema importancia a una de las dos caras y denigrar a la otra. Da mucha importancia a la, a la cara social creo, y denigrarle a la, a la individual. Pero yo creo que es por mala interpretación, se va del masismo o por no relaborarlo más, porque también yo creo que la obra esa, Y, y seguramente lo que hay que cambiar de sentido es que el socialismo no tiene por qué ser una etapa del comunismo para nada. Es decir, como mucho, si puede haberlo de guerra, porque sea, pero, pero, pero una cosa eh, solo por la necesidad excepcional de que además te estés jugando la vida y demás. Pero yo creo que la historia debe ser eso. Que si no, mira, pues si tienes que perder. ¿Para qué? Para convertir en un Estado socialista para decir el resto está tal. Luego a mí me están jodiendo por todas las. Dices, mira, pues de decir, pues de perdidos al río. O sea, el, el socialismo saltárselo. Yo creo que es que es la, y es, sería una idea de verdad, quizá el comunismo y el anarquismo realmente. poder hacer. tú que también a ver, hay ideas aparte de que, bueno, aunque pues, bueno, luego tenemos gente como que le gusta luego autoridad, ahí García Oliver, el capitán anarquía, sí, obviamente, ¿no? A ver. Sí. ¿no? Pues, a ver este, o... y, y, y un fecho que yo yo cuido que fue, yo, yo de mano también, oye, ¿no? pues también ya era de eso cómo lo podemos llamar, el anarco comunismo, que sí, si no es ¿no? libertario o lo que Podemos llamarlo... pero pero incluso ahí vi un problema. ...y que incluso eso... ...atenta contra el individuo... desde el momento en que... ...o sea, que parece que... Parezca, ...asume como dogma... Eh, ...que la propiedad privada... es un robo... ...pues, no sé... ...yo eso sigo sin pillarlo... Yo pienso que la propiedad pero privada es, que propiedad propiedad es falso, es que, pero es que no se habla de propiedad privada, que se es de apropiados medios de producción. El problema es que la mayoría vale, marxista sí, o sea, luego ha interpretado eh, efectivamente, bueno, vale, sí, te, coño, eh, ya decir, lo sé yo bueno, que es claro, claro, pero que, que habitualmente la que se suele decir después es de la propiedad privada, no, no, o sea, no es no es tan lo más que otra cosa es cómo luego se llevó se llevó a la práctica, eso desde luego que luego si vas a la práctica pues era lo que era, lo que era sí a el que no trabaja no come eh, dice, porque bueno, que trabaja no come, quiere decir que yo no, no puedo tener medios de producción como vosotros es decir, ¿no? ¿qué pasa? que no puedo producir yo por mi cuenta, o sea, porque lo de la constitución soviética, por ejemplo, ¿no? el que no trabaja no claro, come, es eso, decir, ¿por qué no nada. como? ¿vale? no me lo dais vosotros, pero ¿por qué no voy a comer? ¿podré producírmelo yo? ¿qué pasa? ¿Me lo impiden, no, no, no pues. puede, está prohibido claro, pues <ríe> esa es la historia <ríe> sí, sí, vale, ya lo, sé, que, ya lo sé que teóricamente puede lo mejor... Eh, vale. Vale, sí y que si es bueno, si es directamente a más depende en algunos textos tiene más esa, esa visión más individual si quieres y más de esa descripción del comunismo sin estado, pero en otros vamos, eh, o sea, no sé, para por, nada, eso, ¿eh? por eso digo de que luego es algo que es para evolucionar que además me parece que, que el problema es que Aún siendo probablemente un guru, pero no lo puedes tener como que sea algo que no se le pueda luego superar, porque todo lo que se saca es como nuevo marxismo, o lo que es nuevo marxismo o adaptado a tal, pero es decir, pero no, no tratan de llevar más allá que yo Con tratan de ver las circunstancias que cambian para adaptar lo que pensaba Marx a eso. Es decir, no intentas llevar el pensamiento más allá. Es como si pensaras que es una vía muerta. ¿Eh? y no llevarlo más allá en el pensamiento es mm. decir, en otros aspectos del pensamiento sí que a lo mejor en el punto de la el, desde la lógica o lo que sea, pues sí que a lo mejor se busca más en los avances de otra manera, pero en, ese, en el aspecto este teórico, por ejemplo, de Marx, parece como si a partir de ahí, como si no pudieras mejorar eso como okay. si solo pudieras adaptar a no. una realidad u otra. A lo mejor porque y esto lo defiendo absolutamente eh, hay demasiadas personas que tienen la necesidad de tener un dios Un dios que, si es cristiano y es musulmán, pues es un dios trascendental, o un dios que, si no, pues, pues es Mars. Eso a ver es, si puede llevar lo contrario. Eso es que, que, joder, que a mí, igual que Mars, me parece que es muy interesante, que para es un referente, pero tienes ahí, pues, a tiende la Boetie, o tienes a un montón de. ...yo que sé, pues a, a... ...mismamente a... ...yo que sé, a anarquistas de principio de siglo... ...de final de XIX o que tienes a... ...herejes medievales, ¿no? Es decir, bueno, pero que... ...joder, cada cosa se puede mejorar, es un pensamiento que se puede... ...ampliar, ¿no? Solo... ...adástate a algo como que ya está ahí desde hace... ...150 años y dices, pero venga, esto lo adapto aquí, ¿no? O sea... probablemente eso te, eso es una base pero tienes que llevarlo más allá es decir yo creo que el problema un problema por ejemplo en ese sentido es que no se no se avanzó esa vía de, de pensamiento que yo creo que probablemente se podía haber acabado buscando de alguna manera más eh, llamarle confiar esa parte social y esa parte individual Pues posiblemente pero bueno no sé hasta qué bueno de todas maneras por cierto una cosa un inciso eh aquí faltan a que falta la básico eh Que me acuerdo del que siente, siente de vez en cuando también los poscas, no un saludo casi nunca. Llego uno de los, de los que siente de vez en cuando los poscas de ¿no, Neodoné. Claro, luego viene, me dice, oye, otro todavía tú voy a morrayar y fiel este de cosas y no estoy de acuerdo. Digo, Coño, pues tienes que venir y contarlo. Oye, no, la puta, tiene que madrugar y estas cosas. Pues ahí, como a, como a Zagarato, Zagarato no, ni Dios, que no ve no, Dios para hacerlo quedarse, ¿no? Pero bueno. Ahora, básico, faltes, tenéis que, que estar aquí. La top vision seguro que ya era, que ya era muy interesante. Eh, bueno, eh, ahora, como nos sentisteis toda todo esta diatriba, pues seguramente tenéis un poco más preparados para pa que sigas diciéndolo descortado. Ya os pues digo, te, digo, lo desde, desde el punto de vista del que ni siquiera llevo los libros esos de, de los enemigos del comercio. Yo claro. leí cinco páginas voy el primero, solo porque me llamó la atención una par de citas que venía, algo que hablaba de Grecia, pero eh, textos, a lo mejor había un texto, no sé si era de Lodoto o de quién era, mm -hmm. a lo mejor yo ese texto sí metía ahí por el medio, pero, pero vamos, no no sé porque no leí nada de. No, no leí nada, la verdad. Bueno. Y me dio clase ese señor. ¿Ah, ¿Sí? sí? Joder. Sí, eh, sí, sí, me dio clase de filosofía y metodología de las ciencias sociales. La y de aquella el tipo era, bueno, sí, era, yo diría que remar, a mitad también entre marxista y teorodoxo y. y anarquista no lo, te, como una cosa ahí un poco indefinida a veces parecíamos una cosa a veces parecíamos otra en lo académico igual parecía más marxista uh -huh. y heterodoxo y luego a lo mejor en la actitud y en otras co en conferencias y tal parecía más anarquista no sé una cosa ahí extraña y ahora pues lo que veíamos ahora es el nuevo pio moa sí pero lo, voy a intentar terminar con el con el argumento <risa> se me va la pieza y luego a hablar de otras cosas pero bueno que decía yo que en ese en esa necesidad que parece que existe entre gran parte de la población de al, al pescancías de que por ejemplo esto, vamos a imaginar uno siempre tuvo un pensamiento de tipo socialista y ve la contradicción esa, por ejemplo, en el, el tema de, de la propiedad o en el tema de, del trabajo, esto que decía el morrayero, ¿cómo que ya no trabajé no un comer? Podré comer a lo mejor porque podré currármelo yo y tal por ejemplo, estas cosas vamos a una contradicción que no no una cosa nueva, cuido que ya incluso Bakunin eh en grandes discusiones que tuvo en la primera internacional precisamente con Marx tenían que ver con el tema de la propiedad privada, Bakunin defendía la propiedad privada y dejando claro eso que no defendía la gran propiedad ¿Eh? la propiedad que suponía la explotación de otras personas, sino que defendía otro otro tipo de propiedad privada. Eh, yo también defiendo la propiedad privada, pero eso no me fue pasar a... a entonces, a, hostia, mira, meca, pues, de esta de esta contradicción, La, la propiedad de fecho yo pienso que la pro, como decía como decía Janónimo Granda, porque para mí es un gran ideólogo, o por lo menos esa frase es grandiosa y yo repetí esa frase muchas veces en mi programa eso de eh, recuerden que la propiedad privada no existe no existe porque no nos permiten ser propietarios de nada todo es pro, propiedad de, del estado ¿eh? Eso es, uno no tiene un coche, nos dejen usar un coche, uno no tiene una casa, nos dejen usar una casa, uno no tiene perres, nos dejan tener esos perros, disponer de esos perros mientras ellos nos quieran, pero en cualquier momento pueden, eh, pueden, pueden tomar posesión eh, y asenarnos todas esas cosas. Bueno, pues yo me pues, eh, pues, de esa contradicción, entonces digo, cajo en la mar, toda la puñetera vida siendo... Eh, Pensando de esta manera y, y, y creyendo en la igualdad y, y estas cosas y ahora pescancéme de esto, pues no me queda más remedio que, ah, pues ahora ten, ya que defiendo la propiedad tendré que volverme, que sé yo, capitalista y, eh, y, y todas estas cosas y defiendo al individuo, me acaba, pues nada, oye, pues tendré que hacerme el liberal. Claro, oye, pues pues qué remedio, ¿no? Hay que cogerlo todo. Hay que... Yo, yo poqueñín como cuando y cuando es guaje y te faes de una tribu urbana. ¿eh? Yo no sé si vosotros vos paséis, Yo sí, yo, fíjeme de alguna tribu urbana. Y en ese momento yo como que agarres de repente un pack. Fuiste skin, ¿no? Yo fui skin. Primero sí. fue, fue rapero, un nada bueno, un más, y, y, y luego lo hicieron. Pero es que pues, a serías tú solo. Sí, era yo nada más. Sí, es el problema, nunca he conocido a ningún otro. Entonces, bueno, era, más que el tribu urbana, yo era, no sé, individuo raro. <risa> Igual que ahí llenamos del individualismo, es decir, ¿eh? el de no un terreno ahí de como. <risa> Pero luego sí, luego, no, no, es que en jefe fui, es que en jefe tribal al 100%, o sea, de. de Esto de, de, por ejemplo, cosas que hice de alguna vez fue viajar a sitios donde donde te iba a ver más skins, entonces yo sabía que no te iba a tener problema ninguno, te iba a hacer amigos enseguida, y era, y era verdad, y era verdad, y era como eso, que a la vez, cuando te fastíes de, de una tribu urbana, acuérdame de un autor. Hay que, hay que tomarse. Eh, concretar que red skin. No no no red ah. jamás por Dios. Ah, uy no, no Ahora mismo tenemos un de un palpito, dio un palpito no, no no no no de red nada. Ya de que ayer era yo muy muy anarco, o sé sea, que de red de red nada. Pero no no oye oye oye, oye Dios, que, que ay que de un, un, un tal. Pasa que supongo que querrías decir que, que no un con no ¿Eh? era nazi no no eso no, eso nunca eso nunca pero bueno sí que parecía en el, no sé qué autor que hablaba un poquillo de eso de los estilos urbanos de la adolescencia de la necesidad de pertenencia de cómo la tribu urbana representaba eh, una manera muy sencilla de que de que el individuo <risa> fuera pudiera sentirse perteneciente eh, de una manera muy sencilla porque como él decía además con estas palabras ¿eh? por el mismo precio Eh, ...garres eh, una estética... ...una ideología... ...unos amigos... ...unos enemigos naturales... ...además utilizaba la expresión... ...enemigos naturales... ...y bueno, pues de una manera muy fácil... ...pues tenerlo todo... ¿eh? ...entonces bueno, ya es muy fácil... Yo, yo, por ejemplo... ...en aquellos tiempos de Shingez... pues tenés fácil hasta hasta hasta qué vestite por la mañana porque total tenías que poner el uniforme y, y ya sabéis que música tenías que sentir y era un poco de me lo de menos si te gustaba no me se supone que, que gustaba no pero de todas maneras si, si veías un, un, un disco eh, con con cuadritos blancos y negros en la portada pues sí había que comprarlo luego lo mejor no te gustaba igual es había que había que sentirlo que dice esta tribu en cuestión de ir a 40.000 más, ¿eh? son todos más o menos iguales, y efectivamente tenías unos, unos amigos naturales, unos enemigos naturales, que bueno, en el mío caso concreto, no llevo por echarme flores, pero bueno me dieron un, un poquillo más una cosa reflexiva de pensamiento y de ideología el tema de, de los enfrentamientos pero vialos y soy perfectamente consciente que, que en absoluto que en absoluto y ya os digo no tres en el caso de otros de otros grupos mucho mucho más exacerbado este tema Y yo pienso que eso no deja de, de suceder después pues, cuando ya somos adultos, que a lo mejor eh, bueno pues es mucho más difícil ver a un adulto perteneciente a una tribu urbana, sí. eh, y es muy difícil porque no, ya no ten, somos capaces de, de identificarnos posiblemente de, de sentirnos grupales por otras cosas, no necesitamos, no necesitamos, eh, no necesitamos eso ¿eh? Eh, pero sí que, sí que yo me pescancio de cómo las personas necesiten todavía agarrar el, el pack. ¿eh? No pueden coger una parte de ello. Eh, una persona no puede ser, por ejemplo, yo que sé, me yo cuido que ninguno de los que estamos aquí somos demócratas y, y ninguno de los que estamos aquí posiblemente somos seguidores de ningún partido. pero pero no de hacernos gracias, como los seguidores dun un determinado porteo no son capaces de seguirlo por unas cosas potres tres non, No no, que defenderlo a muerte, incluso si tienen que defender hoy una idea y mañana la contraria, se fae porque lo dice el partido. Y, y, o lo dice el sindicato, eh, joder, y es una cosa curiosísima. O... Sí, Si no te dicen que, so, que no están de acuerdo, pero so, si bien que hay no demasiada opinión contra, no están de acuerdo, pero que lo hacen por necesidad o por táctica, por estrategia, me diga lo que sea, y esta te la cuela. Tiene sea para una... los pactos de la Moncloa que para una huelga que venden o para lo que sea, sí, sí. exactamente. tienen que... la gente tiene que agarrar el, el pack... ...bueno pues yo pienso que... ...hay mucha gente que... Ne, ...pienso que yo lo que pase a... a escotado... ...ya os digo que... Bueno, ...los hijos no, no debiera tener los día de, ...de opinar de esta manera... ...pero bueno... ...pienso que yo lo que pasa es conozco... ...y conozco a mucha gente... ...que siente esa necesidad de pasar al extremo contrario... ...y agarrar luto... Eh, ...que una cosa... joder ...yo, yo por, por lo menos... Bueno, ya sabéis de sobra que cualquiera que siente este programa, la miotendencia al individualismo. Yo pienso que es fundamental. El, el individuo y la, la parte individual y la fundamental, la verdadera, la verdadera, la verdadera, bueno, la cuestión más, más, más importante. ¿eh? Mucho más que la, que la parte colectiva, la parte social, por mucho que seamos animales sociales. Eh, la propiedad, yo pienso que la propiedad, a ver... La propiedad individual, yo creo que la propiedad va con el individuo. Si niegas la la, la, la capacidad de, de ser propietario, eh, estás negando una condición individual. Claro que la propiedad joder, tiene que estar ahí, claro que sí. ¿eh? Pero bueno, eh, estos son un par de aspectos. Eso no, no me obliga a coger todo lo demás. No me obliga de repente a defender, por ejemplo, el bueno, pues habrá que defender el sistema capitalista, porque entonces el individuo, si tiene derecho a la propiedad, tendrá derecho a tener unas grandes propiedades, y si él por su trabajo y su esfuerzo consigue más que otros, que se jodan los otros, y no, no, eso, ahí no, no, no me siento en la necesidad de collar esa parte del pack, no me siento en la necesidad de, de criticar ¿eh? y denigrar, pues todo lo que falle el, el enemigo, por ejemplo, yo qué sé, pues, Eso, todas las ideas que defiendan los socialistas o comunistas no me siento una, una obligación de denigrar esto es hay algunas que me pueden resultar pues pues totalmente afines a la misma manera de pensar ¿eh? y otra cosa yo que piense que la, la su estrategia es mentira y equivocada y tal pero bueno qué problema tengo en, comparte, en compartir una idea compártela no pasa nada Un... decir una cosa que dijo Lenin? ¿Ah, sí? No me defas. Sí, lo decía respecto a los burgueses, pero cuando, por ejemplo, eh, hablan de poder seguir causas burguesas o tal Él siempre decía que si las causas burguesas eran comunes, que lo que tenía acción comunista eran ponerse con ellos a pelear lo que fuera Pero luego ponerse a la cabeza de la, de la lucha ¿sí? Porque al final, <risa> Es decir, él estaba de acuerdo con, con sí, sí con que compartían muchos valores burgueses y que las cosas buenas no se iba a dejar de lado Cago en la mar, me o sea es... que para que veas, o sea, cada joder. semana te hunda un poco más. O sea, y tremendo, tío, soy, soy Leninista ahora. Me cago en la ley. Nunca no contaba yo con esto, eh. O sea, qué putada, tío. Va a caerse de show Esta noche en un duermo. Qué faena, tío. Oye, de verdad coincidir con Lenin. Por otra parte también puede decir joder, pues resulta que llega a la misma conclusión reflexionando que, que un gran personaje histórico, ¿no? Pues, pues podemos decirlo ahí por la por la parte buena pero bueno resumiendo que yo pienso que, que ahora está pensando eso que, que mucha gente que estoy viendo que está pescanciándose de todas estas cosas que bueno que yo considero erróneas ¿eh? tema colectivismo y individualismo tema propiedad privada propiedad pública y tal y que precisamente por eso al pescanciarse de esas contradicciones siéntese no sé si es verdad algo luego, luego pucharánme y llamarme de todo pero pienso que que se sienten la necesidad de agarrar todo el pack de decir venga pues rechazo refugo todo todo esto y paso al otro extremo eh y cómo conseguieron los guajes como yo de guaja acuérdome que que las emociones eran muy intensas Si tú te ves con una... Ahora, joder, joder, yo puedo enfadarme, con, puedo discutir con un amigo. No pasa nada, joder, se discute. Y no por eso dejes de, dejes de de ser amigos y tal, o me puede llegar a la cosa muy al extremo, pero bueno, supongo que no. Pero yo al cuarto, me sin embargo, cuando iba a la escuela, que te ves con un amigo y, madre, eh, aquello, de, aquello tan simbólico de corto contigo... Y no me a, vamos, me cago con la mar, ya si podías matarlo, matáveslo, y era, una cosa, y era una cosa muy extrema, yo no sé hasta qué punto eh, en este aspecto la gente se comportó un poqueñín en eso, como como como guajes, paz mami, paz mí pero bueno, viste para todo lo que dio esa pregunta que me hiciste, cago en la mar, no sé, Ahora la fe, por de decir algo, porque vete ahí, un toro flexivo. No, pero... yo, yo ya estoy, mira que hoy termine poco, pero yo por mí ya cerré mi intervención y te dejo o seguir o concluir, pero estoy ya... No, no, sí, no esto, estoy ya, ya, a... esto ya ya. tendremos que concluir, pero bueno, querías un cantar, ¿eh? Sí, sí, quería dar la... vasos vacíos con fabulosos cada Va, día. Celia, vacíos, bueno. que la hay Vamos a buscarla en el, en el YouTube, ¿eh? tengo abiertamente eh, no pagamos derechos de autor ni este, no tenemos beneficio ningún ¿qué coño vamos a eh? por qué coño vamos a tener que pagar derechos de autor en esta radio si no tenemos ningún beneficio económico de eh? por cierto que no me la cuento eh, no me porque cualquier día de estos llegará un llegará un ataque eh, algún tipo de De ataque de cualquiera de estas entidades de gestión de los derechos de autor que luego los autores no tienen puta idea ¿eh? los autores no, no se enteren de, de estos móviles. y ¿eh? les perros son para son para cuatro, pero gustaría hacer una reflexión que me decían cuando oye, pero bueno, tú como cuando yo se enteraban otros a lo mayor de que yo pues, pirateaba. pirateaba, pirateaba música y tal, y decíanme de eso de cago en la madre y, y cómo y esa movida, tú pirates música, ¿no ves que Asina va a morrer la música? Y yo decía, no, no, perdona, Asina va a morrer un determinado modelo de distribución de la, de la música, no va a morrer la música, a lo mejor precisamente los músicos tenían que ganar perres ¿eh? o tenían que trabajar interpretando su música. tocando su música. Yo a ver, eh, si un músico da un concierto que me gusta sí que sí que me interesa ir y sí que bueno pues por pues hacer una inversión en, en sentir a ese músico tocar. Y es verdad que no tengo esa misma tendencia. Alguno puede decir bueno pues al fin y al cabo cuando sientes la eh, la música en tu casa pues pues estás haciendo lo mismo, ¿no? Estás sintiendo lo mismo, estás aprovechando del trabajo de alguien. Vale sí, pero qué sé yo. Eh, yo pienso que, ya sé que ya muy recurrente y que hubo un tiempo en el que se utilizaban estos argumentos, pero el tener que, que pagar cada vez que sientes un cantar eh, sería como si el albañil cobrase al, al que vive en un piso que él fabricó, eh, cada vez que entra por la puerta hombre, no sé, eh, no sé para pues, mí que no lle, que lle la, la manera de hacerlo Bueno, Morrayero, voy a ponerte el, el cantar, ¿eh? un cantar que por cierto a mí gusta muchísimo también. Tiene tien, para mí mucho significado. Sí, Tiene muchos buenos recuerdos. Tiene muchos buenos recuerdos. En mi caso, buenos, tristes y alegres y, y, y de todo un poco, pero bueno, préstamela la Dios, sentirlo. Venga, sentirlo vosotros y a ver si vos presta tanto como como a nosotros, tanto como a los que como a los que estamos aquí. No sé que Bueno, gente, pues temo-me, temo-me, temo-me que se, se hemos acabado la cuerda que al borrallero, ya ve, ¿eh? Estamos los dos ya, bueno, yo pienso que, oye, está mal, una hora y cuarenta de radio, igual no pasa nada si, si vamos pensando en, en marchar para la cama, ¿no? A ver, el borrallero tenía que dar ¿eh? a hacer ese programa, pero como ya ha dicho que, ¿eh? Eh, eh, eh, que de verdad, esto de que el Foto salga por el mismo sitio que el micro tíme, tíme el yoku, eh, tiene el yoku. Bueno, nada, oye, lo dicho, venga. Un, un saludo muy grande, eh, muy grande a todos. Ahora tenía que estar sonando esta, este cantar. Hombre, no me jodas que no está. ¿eh? Ah, no, hasta aquí, joder, que susto, que susto pasé, eh, que susto pasé, porque ya, ya es importante que. Eh, ...que este de cantar mientras estoy, estoy despidiéndome, ¿vale? Venga, un saludo enorme, enorme, enorme... ...más grande de, de lo que podáis pensar... ...a toda la gente que esta noche sintió Anedonia... ...válenme los que lo sintieron a través del 107.3... ...válenme los que lo sintieron a través del www.radiococa.org, ...la gente que tuvo en el chat... ...esa web 999 rompa esos vasos vacíos, ritmos... <risa> Un saludo para Macetu que tuvo que marchar porque no lo sentía, pero bueno, espero que sienta el podcast y un saludo para toda la gente que sienta los podcasts, ¿vale? Eh, de cualquier manera, sea como sea, ay, voy a decir eso de la semana que viene, estoy aquí, no sé todavía si voy a estar o no voy a estar, que por primera, no, por primera no, pero por, por primera vez en mucho tiempo, eso sí, ¿verdad? Eh, voy a agarrar vacaciones, entonces no sé si voy a estar o no voy a estar. que queréis saberlo si todavía no estoy coño, pues cuando llega el suelo es muy pico pones la cuca vale venga un beso a todos ¿eh? y ya sabes que no vos os pillan vale eh, si no llevo la semana que viene y para dentro de dos o dentro de tres pero que tenéis todos ¿eh? vale venga tal yo aquí que